Ya tenemos a Patricia h u a y g a n para poder hablar con nosotros de eso. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Rosana y Walter te s a l u d a q u é tal? Buenos días. Este, es un gusto hablar con ustedes y, bueno, con la, con la audiencia este, que nos está escuchando. Muchas gracias por comunicarse. Patricia, bueno, un nuevo año del espacio del hormiguero. Sí, este, en tal, más un punto que es interesante、eh, aclarar: que es el hormiguero es un espacio interinstitucional que es. Funciona s a l g o e e s de enero, el resto del año, y nos juntamos todos los lunes de ocho y media a diez y media para intercambiar、eh, aspectos que tienen que ver、eh, con las inquietudes de los trabajadores y de las instituciones. o t r o s s que son todas aquellas、eh, personas de buena voluntad que este, quieran plantearse algo en relación al trabajo o. Acercamiento a las infancias y adolescencias.、Ajá. En esto, de todos los periodos, estamos funcionando desde el 2010.、Eh, las reuniones este, van incorporando la gente que se va acercando, que a veces son trabajadores, a veces este, trabajadores y autoridades, trabajadores este, de las distintas áreas que vos、eh, nombraste anteriormente, e s t u d i a r organizaciones, digamos, este, de, de nuestra sociedad. y... Eh, en determinadas oportunidades, como es el caso del seminario que va a comenzar el día lunes, eh, armamos eh, lo que,、eh, la puesta en marcha de、eh, seminarios donde、eh, poder intercambiar y aportar algo en torno de la construcción de un saber、eh, sobre las infancias y adolescencias.、Eh, tuvimos un anterior seminario. Eh, que fue, digamos, transcurrió en el segundo cuatrimestre del año 2002, el primero del 2013, que este, fue muy satisfactorio en trabajo y es multitudinario. De hecho, asistir en aquel momento 282 personas、eh, semanalmente, una cosa muy grata en aquel momento fue que、eh, la gente pudo optar entre venir quincenalmente y venir semanalmente. Y,、eh, Por unanimidad, los presentes quisieron venir semanalmente, lo que habla y habló de una inquietud muy este, fuerte por eh, poder eh, enterar, poder construir juntos、eh, saberes en torno de las infancias y las adolescentes. En esta oportunidad、eh, pensamos en un seminario que va a durar solamente un cuatrimestre, va a ser también los lunes de ocho y media a diez y media. Con、eh, presentaciones de diferentes、eh, este, docentes, estudiantes, g e n trabajadores e digamos, t con infancias y adolescencias de la comunidad, de, de las organizaciones con las que nos encontramos, alrededor de diferentes temáticas.、Uh -huh. Y bueno, es、eh, abierto, público, gratuito, y, este, y bueno, tenemos la expectativa que la gente pueda nuevamente venir.、Eh, masivamente en aquel momento eh, eh, se armó sobre el final del seminario un documento respecto de si habían sido los beneficios o los logros de ese seminario y qué cosas necesitaban en aquel momento los trabajadores con infancia y adolescencia. Y en base a eso、eh, hemos trabajado el tiempo posterior y、eh, vamos a trabajar en este seminario.、Uh -huh. Patricia, bueno, y arranca el lunes 8:30. Aquel que se quiera sumar tiene que llegar s e hasta ahí, se puede inscribir o hay una inscripción previa? Ese, ese mismo día,、eh, a las ocho y media de la mañana, es la inscripción eh, y, eh, bueno, terminamos de inscribir a la gente y comenzamos la actividad, que va a ser una exposición de veinte minutos o media hora a cargo de e t o q u e a ese, ese día y luego、eh, un trabajo en talleres. Eh, no, de hecho, hay algo que tiene que ver con el nombre mismo de nuestro espacio interinstitucional, que es este, el hormiguero, que alude justamente a hacer un trabajito de hormigas. Bueno, las hormigas, este,、eh, como todos sabemos, este,、eh, son chiquitas, este,、uh -huh. cargan mucho para sus, este, para sus pobres cuerpos, eh, pero、eh, se、si、ayudan las unas a las dos, no habría trabajo posible para ellas si no fuera mancomunadamente. Y ese es el espíritu que queremos transmitir en esto, ¿no? e n t e t e e m o s que el intercambio que se produce、eh, es muy valioso porque eh, es, eh, este, es posible trascender el malestar,、eh, la queja, la dificultad y transformarlo en otra cosa, lo que le viene bien a todos, digamos, a todos、uh -huh. los, los, los estamentos, ¿no? ¿Y cuáles son los padecimientos? Actuales de nuestras infancias y adolescencias, los más, digamos, los que más se debate. Bueno, en realidad,、eh, ese, ese es todo un tema justamente el、eh, que vamos a trabajar a lo largo del seminario.、Eh, yo podría contestarte.、Eh, Cosas respecto de eso.、Uh -huh. Si nosotros、eh, nos metemos, por ejemplo, por Internet o n、eh, n c a m o s digamos, por、eh, sitios este, incluso de, de, de, de otras universidades, académicos y demás, nos encontramos muchas veces con que hay una serie de patologías que han sido armadas por la Organización Mundial de la Salud, por, digamos, este.、Eh, Digamos, este, provenientes、eh, fundamentalmente de las ciencias que nosotros llamamos objetivas, que tienen que ver con este,、eh, la medicina,、eh, la psicología. Eh, hay、eh, postuladas una serie de patologías a las que se les da nombre como、eh, trastorno de hiperactividad, de DNA, TGD, autismo,、uh -huh. una serie de patologías.、Sí. Entonces, que,、eh, desde d e nosotros partimos, que es desde el psicoanálisis, con otras disciplinas que también este, toman la misma postura ante las infancias y las adolescencias, lo que hacemos es justamente、eh, suspender esos rótulos que se colocan al niño y al adolescente porque hay eh, pruebas eh, concretas que terminan、eh, siendo, también siendo digamos, prácticas este, objetivantes, tornan objetos a los niños y adolescentes. E impiden que los trabajadores puedan、eh, tomar un contacto mucho más eh, genuino eh, con los adolescentes. Y en ese sentido, ahí yo te contestaría lo que nosotros hemos podido ver,、uh -huh. que son los padecimientos actuales en nuestras infancias y adolescencias y con nuestras infancias y adolescencias.、Uh -huh. Lo que ocurre muchas veces es que justamente una serie de representaciones que nosotros tenemos. Eh, los trabajadores, este, fundamentalmente las familias,、eh, sobre qué es un niño y qué es una a d o l e s c e n t e altamente variable、uh -huh. eh, y que、eh, se han ido conformando、eh, representaciones con las cuales nosotros nos movemos y miramos la realidad como con un par de anteojos de determinado color. q u muchas oportunidades son el principal padecimiento para nuestras infancias y a d o l e s c e n c i a Es decir, los estereotipos, los, los, los rótulos que le ponen a los jóvenes. Perdón, pero no se, escucho, no, se escucha mi. No, digo, es decir, que el, lo, el mayor problema es los rótulos, los estereotipos que le, les i n d i g a n a los jóvenes o los niños. Sí, o los... sí, y que de hecho nosotros, los seres humanos, nos manejamos con representaciones. Nosotros.、Uh -huh. Podemos、eh, ver la realidad a partir de una serie de ideas que tenemos previamente o que nos hacemos de la realidad. Para nosotros, el hecho de poder cuestionar una serie de categorías que están presentes en quienes este, nos juntamos, en quienes vienen a estos espacios, t o d e r l a s en cuestionamiento y en diálogo o,、eh, genera justamente que esas representaciones se abran. Eh, en algunos casos se multipliquen, en algunos casos se unifiquen, pero tomen un orden、eh, distinto, que suel, suele ir,、eh, digamos, en, en una mejora, resultar en una mejora、eh, de lo que es el trabajo de la gente y la situación de nuestros、eh, niños y adolescentes.、Uh -huh. Está muy bueno, ¿eh? ¿eh? Acá me preguntan si hay certificado de asistencia para quienes vayan. Sí, sí, hay certificado de asistencia y de hecho. Nosotros hemos、eh, hecho pasar esta a c t i v i d por el Consejo Directivo del CURSA y hay una resolución、eh, aprobándolo, y también por el、eh, Ministerio de Educación. Y hay una resolución del Ministerio de Educación este, que está en trámite,、eh, aprobando, digamos, como una, una actividad este, eh, avalada. Eh, en ese sentido, este programa, digamos, ha pasado justamente cuidadosamente por distintas instancias de evaluación. Eh, que es algo que、eh, también es importante poder este, aclararle a la gente. La gente también,、eh, hay, hay, en oportunidades hemos escuchado, sobre todo en los últimos tiempos, que hay u n hormiguero y se inquieta. Bueno, no somos hormigas que pican. No, está claro. Está、bueno. eh, las cosas que nosotros trabajamos acá realmente eh, eh, van, digamos, este, en beneficio de hacer、eh, más sexo. Y más genuina y generar, digamos, una, un, un posicionamiento más digno para todos los que、eh, confluimos con nuestros niños y adolescentes.、Uh -huh. Buenísimo, Patricia. Bueno,、eh, estaremos d i f u n d i e n d o todo lo que va a ser este espacio, el Dormiguer, o espacio interinstitucional que comienza el día lunes. ¡Abrazo grande! Una, ¿Puedo decir una cosa? Sí,、más? cómo no. Bueno, quiero este, pasar otro anuncio. A a pronto, ver, sí, para, cómo no. 13 h i j a De abril, que、sí. va a haber aquí en el curso una jornada de psicopedagogía、eh, que eh, va a reunir、eh, gente, d i g a va a trabajar temáticas diversas、eh, de, de la psicopedagogía hoy. Eh, y eh, bueno, van a presentar eh, trabajos eh, libres, van a haber paneles、eh, diferentes profesionales, tanto de la zona como de otros l u g a e s del país. Eh, de tanto respecto de la actividad, digamos, del seminario del h o r m i g u e r o p e n e n o n información este, en el Facebook.、Eh, tenemos un Facebook que es El h o r m i g u e r o Espacio i n t e r i n s t i t u i n a l Y eh, respecto de las jornadas de psicopedagogía, pueden encontrar información tanto en la página del c u r s o como en el Facebook del Departamento de Psicopedagogía. p e r f e c t o sea que, Estas próximas semanas vienen con eh, eh, mucha s、eh, oferta s para、eh, gente que esté、eh, inquieta en este tipo de temáticas. Perfecto, Patricia, muchísimas、sí. gracias. Abrazo grande. La agradecida soy yo y bueno, todo el curso les agradece. Hasta pronto. Los esperamos.